Let's <laughs> go. Está escuchando el canal de Kepo Un Rock Un 30 de junio Del 2021 Yo soy Alfie Esto va a ser una crónica De Pues no sé Podrá ser como una crónica de la pandemia Porque aquí la banda, mucha banda ya Declaró La pandemia terminada Y pues así es Este, la banda Este, los los el número de incidencia ha bajado brutalmente en este último en estas últimas cuatro semanas a pesar de que la gente se está encontrando en la calle más hay más este movimiento, los comercios están abiertos, los cines están abiertos. Claro, siempre puedes ir nada más con test, o sea, con un, una prueba COVID igual que o si estás este, vacunado completamente o ya sanado de COVID-19 El caso es de que Aquí la vida Regresó a un poco A lo que era antes Con sus ciertos Recordatorios del COVID-19 Por ejemplo, que en los interiores pues Todavía tienes que usar máscara Cuando vas al supermercado al mercado En, en el camión También te tienes que poner una máscara En los autobuses En los trenes Y bueno, lo normal que está pasando en todo el mundo, ¿no? Como se dan cuenta, estoy en la calle eh, No sé, me gusta hacer programas en la calle, creo Le da un cierto sabor aquí, entre coches y pajaritos Es curioso Pero bueno, entonces, como digo La banda ha declarado que Como los números se han ido hasta abajo Los... Pues la pandemia ya se terminó lo cual, pues tampoco es cierto, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo cayeron los números en Alemania. Eh, disculpe por el aire que tiene, me una ráfaga. Es interesante cómo han caído los números en Alemania. Desde desde hace unas cuatro semanas aproximadamente. Estar en 150 incidencias y cosas así, y que estaba subiendo. De repente empezó a bajar y bajó de tirón así, corto. En menos de una semana, Buppertal pasó de tener 50 o 35 a tres casos por incidencia por 100 mil habitantes. Digo, es interesante. En la parte epidemiológica, pues alguien me lo podría explicar, estaría chido. Yo no sé. Pareciera como si el virus realmente está dejándonos. Y sin embargo, bueno viene lo que decía del pánico la, la vez pasada de la variante Delta que se generó en India y bueno, pues estamos en eso, en esa variante y viendo cómo se va a resolver las cosas. Y sin y otra vez sin embargo, dos sin embargo, sin, en, en, uno tras el otro. Y a pesar del miedo que están causando las autoridades sobre la variante Delta, ayer jugó Alemania, el equipo nacional de Alemania fútbol. Contra Inglaterra Perdió 2-0 por lo que ya saben ustedes eh, Y bueno Esa es la onda acá de El fútbol, por eso pusimos Santa Maradona Primero, en la primera rola Que pueden ver O escuchar ¿no? Y Y jugaron fútbol Y la variante Delta se está expandiendo En Inglaterra donde han subido Los casos de incidencia a 150 ya Está creciendo Y lo cual, eh, pues forma una contradicción bastante eh, rara Por un lado, eh, por un lado están espantándonos que en octubre viene la cuarta ola Vienen diciendo, hay que vacunar a todo mundo, a los niños también eh, Y sin embargo, y sin embargo este por otro lado está el fútbol Y entonces en el fútbol pueden entrar en un estadio de... 70.000 pueden entrar, 20.000 o yo no sé muy bien, pero ahí tienen sus datos. Y están viajando la gente de un lado para el otro por toda Europa. Entonces es un poquito extraño, ¿no? Y a lo que yo quería hablarles hoy es sobre que hubo un tiempo donde hubo otro fútbol. Eso fue aquí en Alemania y en Europa antes del 1933 hubo una liga de fútbol una pues no una liga, una federación de fútbol porque aquí está la federación alemana de fútbol Deutsch, Deutsche Fußball Bund que le llaman que es una federación burguesa oh, así le... hoy en día todavía le dicen así, no sé dicen bürgerlich, desde mi punto de es burgués la traducción y esta federación, había una federación que era la federación de de los trabajadores de los obreros de fútbol donde se organizaron varios equipos entre ellos está estaba los este, los Leones de Múnich eh, ahí sí lo sé que estaban adentro de esa federación y la habían organizado porque muchos de los equipos de fútbol que conocemos aquí en Alemania había, han sido y fueron, son equipos que se fundaron alrededor de el finales del siglo 19 principios del siglo 20 y estos equipos de fútbol fundados pues este son parte de lo que era la clase trabajadora lo que son los obreros son, son equipos de fútbol obrero donde los obreros se juntaron y empezaron a hacer sus ligas y sus equipos de fútbol uno de ellos es Schalke que era de los mineros por eso se dice voy al estadio vamos sobre el estadio de Cheshalke porque estaba sobre la afuera arriba de eh, Aufschalke, creo que por eso es eso. Tengo alguna vez me comentaron ese, esa historia. Después de los obreros del fútbol que están jugando fútbol en sus ligas, pues tenemos el Borussia Dortmund, todos los equipos por acá de este lado del charco hay un chingo que han estado jugando fútbol. Bueno, pues este vamos con una rolita más. Tal vez así, adock con el fútbol. A mí me gusta mucho, otra vez te digo, semana pues, negra y ahora por qué chingados no poner pues, una manuchao con si yo fuera Maradona y la FIFA. Vale, pues. Yo soy ya, y ahorita regreso. Chao. Si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Pidiría como es Mil cohetes, mil amigos, Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona S'altri a Mondiomissió, pa' gritarles a la FIFA, que yo son el gran ladrón. La vida su una tombola, de noche y de día. La vida su una tombola, y arriba y arriba. La vida su una tombola, de noche y de día. La vida su una tombola. Viviría como es porque el mundo es una bola, que se viva flor de pie. Si yo fuera Maradona, frente cualquier porquería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de arriba y arriba. La vida una tombola, de noc i de dí. La vida és una tombola, i arriba, i arriba. Si la vida te da va de cinco razones si la vida te da va de cinco rincones si la vida te da va de 5 millones para morir si la vida te da va de cinco lesiones para no seguir la vida una unatóora de noche y de día la vida es una atóora i arriba, i arriba, la vida és una tómbola, de noche i de dia, la vida és una tómbola, i arriba, i arriba, si la vida te da, va de cinco razones, si la vida te da, va de cinco rincones para dormir, si la vida te da. Más de cinco minutos para gozar, si la vida te da. Más de cinco cabrones para aguantar la vida. Tóngola, de noche y de día, la vida es una tóngola. Y arriba y arriba suena la tóngola. El día de la suerte, el día de la suerte para hoy. Dia de la suerte, dia de la suerte, para vos. Lamiras una de noche y de dia. Lamiras una tambora, y arriba va y arriba la vida Lamiras una de noche y de dia. Lamiras una tambora. Tambora, tambora, tambora, tambora. Hey! vamos bueno, pues de regreso después de la vida es una tómbola de mano chau y estábamos contando la historia de de que aquí en alemania hubo una federación de obreros que hicieron su su federación para trabajar para, para de fútbol donde se realizaban pues como se organizan las federaciones los distintos equipos para tener torneos de fútbol ¿no? como digo dentro de ellos hay que estaba eh, 1860 de los Leones de Munich y sobre probablemente también San Pauli pero sería cosa de buscar ahí en la historia de San Pauli eh, y aquí en la zona de, de del norte de Renina y Vesfalia pues era la zona industrial de Alemania, sigue siendo la zona industrial de Alemania y la zona de, de la explotación del carbón y en este lugar pues ha habido siempre esa idea de los el, de, el, del movimiento obrero donde los trabajadores pues, se organizan y muchos de estos trabajadores se organizaron organizando en equipos en clubs que le llaman of, de ejercicio y fútbol no turn un sportverein o swing y también ahí viene la natación dentro de eso hay bastantes equipos de esta zona que se ve que son tradicionales de este movimiento obrero y dentro de ese primer obrero pues estaban los equipos de fútbol y llegando otra vez a el campeonato europeo que está dando ahorita pues hay por los años 30 según leí un artículo en el TATS ahorita no puedo en, la, en el periódico TATS TAZ T -A -Z, eh, mencionaban que los trabajadores al ver que fue posible en Uruguay organizar el campeonato del mundo, el primer campeonato del mundo decidieron organizar ellos su primer campeonato europeo donde con otras ligas de obreros empezaron a organizarse estas federaciones de obreros en toda Europa para hacer su campeonato de europeo hicieron cada quien su selección y empezaron a jugar hicieron un torneo que fue el campeonato europeo obrero En este campeonato europeo, lo que era curioso es de la cantidad de, de jueces y árbitros que tenían. Porque tenían un árbitro para cada portería, tenían dos árbitros de banda en, en cada lado de la banda y un árbitro central. El chiste era que la, el, el, la idea era hacer lo más, lo más claro lo más legal, lo más justo posible el partido de fútbol el chiste era que bueno cuando entraba los goles que hubiera alguien que lo declarara gol que no fuera el árbitro de afuera o el árbitro de línea sino tenías dos personas que hacían ese trabajo hoy en día pues están las cámaras de vídeo y pueden analizar la jugada según esto, pero eso apenas pasó hace ¿qué? dos años, tres años pues esos dos trabajadores ya lo tenían en el 36 esa idea de justicia en el juego y bueno pues el caso fue que cuando llegó al poder el señor este del bigotito el idiota este que creyó que podía destruir todo y casi lo logra Adolfo Hitler llega al poder y todas estas asociaciones de de deportivas de los trabajadores son cooptadas por el sistema eso es como digo según lo que acabo de leer hace unos días en el periódico hay gente aquí en Buppertal que se ha dedicado mucho a estudiar ese tema historiadores después podríamos ver si pone una entrevista a un chico que se llama Stefan un compa muy luchón y se dedica a todo el movimiento obrero en Buppertal Le podemos preguntar qué onda con la parte de los clubes deportivos y de los clubes deportivos obreros que básicamente como digo fue como se empezó a andar todos estos clubes tanto yo sospecho, no estoy asegurando, en la Bayer de Ibakus en donde jugó el Chicharito era también antes un club obrero para los trabajadores de la Bayer, de la farmacéutica Eh, de esa forma tenemos así como varios lugares. Los de Schalke, como decían, eran eran mineros. Y bueno, tienes a los del Dortmund también. Y todos esos eran son equipos que se dieron por los trabajadores y por el movimiento movimiento obrero. Eh, cállame esta, me está lloviendo aquí afuera, pero en tantito no, bueno, es bueno, es, es lluvia de, como de florecita, porque, o como dice mi compa Andrés, dice es lluvia, me pendejos, porque crees que no te mojas pero el rato estás empapado, y estás un rato afuera, es una lloviznita, pero muy muy fina. En fin, bueno, esa es la historia del movimiento obrero, y del fútbol obrero, como digo, realizaron sus campeonatos europeos, y, pues... Eh, pues es interesante Que los obreros Hayan Logrado Hacer Hasta Federaciones de fútbol Bien organizadas No, eso es lo único que quería comentar Y pues para continuar Vamos a ver qué rola les ponemos Ya pusimos 12 fútbol Vamos a poner a ataque 77 Con otro equipo que es del barrio de la boca y es una canción que canta ataque 77 sobre una chica que le gusta el fútbol entonces pues ahí los dejo yo soy alfa y esto fue un poquito una crónica de la pandemia mezclada con una crónica de la memoria les prometo hacer más de este tipo de cosas para que vayan conociendo lo que ha pasado de este lado del charco. Como digo, es muy, muy fascinante lo que ha logrado el movimiento obrero en sus años. Y muchas de las cosas que tenemos en estas fechas, tanto aquí como en México, como en todo el mundo, ha sido gracias a ese movimiento obrero. Simplemente las 8 horas de trabajo al día, las 40 horas laborales, pues ha sido gracias al movimiento obrero. El, la recreación, el fútbol, los equipos de fútbol, este, los de deportes, todo mu mucho de esto ha sido gracias a los movimientos obreros, no se lo han regalado absolutamente nadie, ha sido una lucha constante por ganar derechos, vale pues así que eh, el fútbol fue antes otra cosa de lo que es ahora, tal vez vale la pena recuperar ese esa idea de lo que antes era y nada más para concluir creo que lo que más me molesta el fútbol hoy en día es es la lo que más me molesta el fútbol hoy en día es la poca capacidad de empatía de los jugadores tanto de los de los ganadores como de los perdedores juegan fútbol juegan se divierten claro es su trabajo Y al final del partido el ganador sale triunfante se olvida que hubo un adversario que fue el que perdió que fue parte del juego sale jugando y el adversario está destruido en el suelo llorando es una mala imagen que me parece de que muchos pues hasta cierto punto me preocupa porque es una imagen que nos transmite cada rato los medios de comunicación que que uno tiene que estar triste y jodido cuando pierde un juego y es un juego y además la otra cosa es estas gentes que juegan fútbol a los niveles que estamos en la eurocopa y demás de las ligas de fútbol profesional pues ganan muchos de ellos un montón de dinero ¿no? que ya nada tiene que ver con el fútbol obrero o en méxico en su caso con el fútbol estudiantil que hubo también no vale pues yo soy alfa ahí se ven y Hasta la próxima Ahí los dejo con Ataque 77